de la semana, Damián Fernández, Noelia Orman, el profesor Matías Traversa, y la voz de los protagonistas, hablamos con Ramela, se le había negado en la liga nacional, pero tuvieron una buena liga sudamericana, Quilmes levanta cabeza, mete una victoria, y esto nos decía el técnico, en tres declaraciones del cervecero. Estábamos bastante mal en cuanto a los resultados, que el equipo gane un partido en la Liga Nacional las lesiones no, no son excusas eh, si el equipo juega mal nosotros llegamos a, a la Liga Sudamericana y gracias a Dios, a partir del segundo partido contamos con con y, y bueno, y el, el equipo se empieza a hacer más largo y me parece que más allá de eso tuvimos una buena performance Una de las grandes revelaciones de la temporada Arrancó muy bien, tuvo problemas en el medio No de partidos, sino de lesionados Con aquella trifulca en Rafaela Ya sin Tony Guayam Con un recuperado Philip McHobson Nunca dejó de jugar Lee Robert Libertad, que después de la victoria de anoche Mete un 7 a 1 Con 7 victorias y una derrota Y uno de los que volvió a casa Uno de los que se formó en Libertad Uno que vivía enfrente del club Y que ahora volvió para este presente Marco Zaglietti no puedes contar marquitos estamos un jugador más eh, para tener más rotación como ya, ya se sabe son muchos partidos eh, y se necesita un equipo un equipo largo sé que la intensidad de la defensa es lo que lo que estamos mostrando en estos primeros juegos la liga está tremenda eh, cualquiera le gana a cualquiera en cualquier cancha el arranque nuestro eh, me parece que logramos formar una Una pequeña química ya de, de, de juego y de equipo Bastante rápido salió de Sports de Pergamino Hizo toda su carrera como profesional en el básquetbol italiano Jugó la Liga 1 La primera del básquetbol De aquel continente Bernardo Musso, el hombre de San Lorenzo Hablaba con nosotros Y alguna palabra en Tano en el medio se le mezclaba Dale, Berni. Si me Gimnasia, un equipo fuerte Yo no, no había jugado nunca Y juega muy bien, eh, se pasa muy bien la pelota, juega muy bien el equipo ellos. Y tiene eh, también individualidades muy buenas. que El juego en la liga era uh, duro. Eh, me dijeron, es distinto de Italia, es más duro. Tenía la cosa en la cabeza de querer demostrar en mi país que puede jugar. Volver a una, un club importante. que San Lorenzo fue la... Apareció San Lorenzo y, y bueno, y, y me gustó. Cuando... Para mí uno de los mejores equipos de la Liga Nacional No descubro nada, seguramente para la mayoría de ustedes Que están del otro lado y para el profesor Travesa también Hablamos de gimnasia de Comodoro Y los equipos de Gonzalo tienen un gran sello Anoche perdió con Ferro en la última pelota Pero independientemente de un resultado El último finalista está jugando Una gran primera etapa En la Liga Nacional Y junto a San Lorenzo protagonizaron un partidazo Realmente el domingo a las 10 de la mañana En el Estadio de Obras Sanitarias En el Día de la Madre Gonzalo García dialogaba con el profesor Traversa Con quien habla en este momento Y esto nos contaba los cambios tácticos dentro de un partido te pueden definir la historia. Con solo nos pasó exactamente lo mismo con Peñarol, llevando un partido bien por 26 puntos a ponerse un punto. Leo Mainoldi, como yo, llegamos un poco más tarde en la preparación. Lo mismo pasó con Clancy, que llegó bastante sobre la hora. Tuvieron un poquito más de tiempo de adaptación Luchino y Sande. Uno siempre intenta, de, cuando trabaja, dar lo mejor para, para el club donde está. En mi caso particular... y como muchos de mis colegas se ponen la camiseta del club donde trabajan No fue bueno el arranque como en las no. últimas tres temporadas como en la temporada del ascenso donde después salieron campeones y ascendieron del TNA a la Liga Nacional como en la mejor temporada de San Martín de Corrientes donde después el equipo Santo obtuvo la tercera colocación y fue finalista de conferencia Eh, San Martín arrancó con un récord Negativo, hasta este momento Venía con 1-6 al momento de hablar Con Sebastián González, previo a lo que fue El clásico, muchos rumores, que los extranjeros Sí, que los extranjeros no Que todavía no está Ovanon para jugar Y, y bueno Seba, ¿cómo está el equipo? Eh, ¿De qué va la cosa de este San Martín que arrancó con un récord Muy negativo? Todavía no está al 100% de lo, de lo que son Como jugadores, ha costado Ponerlo en física a, a Gould ...y a Larry también... ...Groas y, y también también... ...no están en su mejor forma... ...y eso se nota, es evidente... ...cuando no nos salen las cosas... ...no sea un problema tan grande... ...que nos cueste salir tanto tiempo... ...como pasó el otro día... ...que nos cuesta el partido... ...hay que, que estar fuerte... Y, ...y bueno, marcar algunas situaciones... ...de esos errores que tenemos que disimular... ...como equipo y, y potenciarnos... ...y estar juntos... Y vaya si lo lograron, ¿eh? porque esa misma noche Esto fue el mediodía, en la previa de lo que fue el partido Y esa misma noche, San Martín le ganaba 90-79 a regatas Con un Gerlero que la rompió y con un lescano Que demuestra que cuando está físicamente potable Es un jugador de otro nivel Nosotros hablamos con el base, con Diego Ciurciari También de San Martín de Corrientes Que en cuatro declaraciones nos pintaba un panorama totalmente distinto Y hoy... hoy, otra vez revancha pero en la otra cancha, en la de regatas clásico correntino, esta noche esto no decía De las crisis se sale jugando en casa y contra un rival difícil y más que difícil, si es un clásico mucho mejor porque se sube la motivación es como que dejas de lado un montón de cosas que te preocupan Todo el mundo habla de las lesiones de regata y nosotros veníamos con tres lesionados también Yo a John lo considero, sin exagerar, el, el mejor cuatro de la liga con diferencia, ¿no? En nuestro trabajo como, como equipo para que seamos el bloque que tenemos que ser hacer, es hacerle entender de que cuando no mete él, meten otro jugador. Augusto sí. está pasando por un proceso febril. El entrenador está tratando de, de darle minutos, poco a minuto y de mayor intensidad para que pueda aguantar el partido. Escuchamos a Ramela, viajamos hasta Sunchales con Cialetti. nos quedamos en Capital con Bernardo Musso, fuimos a Comodoro Rivadavia con Gonzalo García, pasamos por San Martín en Corrientes con Seba González, con Diego Surciari, Seis de los 15 o 16 protagonistas que pasaron en esta semana de esto que es uno contra uno, radio en el aire de AM570 en Radio Argentina. El resumen... En las manos de Damián Fernández, la selección de Noelia Orman. Seis de los tantos protagonistas que cada una de las semanas, de cada uno de los mediodías, marcan un poco la tendencia informativa de lo que es la Liga Nacional de Básquetbol. Pero no te vayas, hay mucho más. Hablaremos de las lesiones. Un tema que no es menor. Estará la palabra autorizada de Diego Gripo, el médico de la... Asociación de Clubes y Médicos de la Selección Argentina. Somos uno contra uno y te lo contamos hasta las 13 en el aire de AM570 Radio Argentina. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Usted? Muy bien. Todavía no lo vi con la gorra que le traje. Eh? Sí, lo que pasa es que usted viene poco. No, <risa> no, no. ¿O no? No la trajiste, no la trajiste. ¿O no? No la trajiste, no la trajiste. ¿Usted viene poco? Esta semana no viene mucho. ¿Cómo? La semana pasada viene todo el día, viene más que vos. Pero te das cuenta. La semana pasada viene más que vos. No, la semana pasada, La semana imposible. pasada viene más que vos. La semana pasada, Vine más que vos. Yo hice Buenos Aires y vos te fuiste a transmitir el federal. ¡Ja, ah, ja! Ah, cinco a cinco. Un yo. día. ¡Ay! Dice, viene más que vos. Oh, oh, oh, oh. Cinco a cuatro. No. tele que son pasteles. El viernes vos te... La semana pasada el... viene todos los días. No, el... Sí. ¿Sos el un viernes entuso. vos te fuiste? No, yo me... vi Toda la semana tuve El viernes me fui, tenés razón. Cuatro a cuatro Pero no razón. no no no pero, yo te lo no, pero además eh, acá acá está el escribano listo, listo. acá está el escribano ¿Listo? está el escribano chiche con el tema listo, de la asistencia cuatro cuatro. recuerdo grandes tomadores de asistencia en esta historia sí, del claro, básquetbol eh, está el escribano chiche que no me deja mentir acá pero la gano por goleada no no la otra semana no la empatamos bueno no trajiste la gorra vamos a la gorra vamos a guardar no te testimonios vamos a hacer vamos Aparte a hacer testimonios eje que yo te dije no te vi puesta la gorra que te traje nada más El resto lo agregaste todo. Mira que, que no te, eh. te, te dije que vos venías menos, entonces bueno, tal vez en otro momento, u que otro un mes, día, yo venga 20 días. No está yo... bien, no tiene que ver con la cuestión de asistencia, ah. tiene que ver con al no verme todos los días acá. El, tampoco el es que profesor vengo, Traversa me toma lista. Tampoco es que vengo todos los días con gorro y hoy agarré este que era el que estaba ahí colgado. Ya le expliqué el otro día el tema, sí, de, el romano. tema que yo tengo. Mmm, Será una manía con no, el tema de la ropa nueva. Igual que yo, yo uso siempre la misma. Es verdad, la que tengo a mano. Sí. Es verdad, es verdad. De... Porque retan, dicen, che, pero siempre... Pero retan, mismo, la misma, y bueno, y está bien. De después la uso. Y no te sacas sí, sí. cuando te la ponés, después no te la sacas más. Por costumbre también. Claro. Bueno. Por estuve, temor a que llegaste. Estuve enferro anoche. Ah, qué bueno. Muy bueno.